Por amor, bueno, hasta bajé en el infierno. Eso sí, como subí con dos ángeles, pues no me arrepiento de haber bajado. Pero bajar, bajé. ¿eh? Bajar, bajé. Dura, dura, dura, dura, dura. Te atrapas sin que te des cuenta. Te das cuenta cuando sales. Piensas, ¿cómo he llegado hasta aquí?